Desde Campiñas Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil Bueno, Plinio Arruda Sampaio Junior, ¿cómo estás? Buen día Buen día Ángeles, aquí vamos bien y con gran gusto de volver a hablar en Radio mar Muy bien, después de, de una semana que no pudimos estar en contacto, volvemos, retomamos hoy por cierto y bueno, nos pasa con todos los corresponsales que arrancamos hablando del fútbol ¿no? y sabemos que vos sos un hincha también, has estado allí dándonos apoyo a los uruguayos pero con propuesta también Claro, no apoyo total a todo el fútbol latinoamericano. Muy bien. Todo, cualquiera. Y en el caso de Uruguay, la, suger la sugerencia que tengo es que metan a Rascaeta, que Cierto. va a mejorar el equipo y va, va a quedar mejor. Bueno, eso parece que además en Brasil hay muchos que lo están diciendo, ¿no? Que tiene que estar a Rascaeta. tiene un prestigio fu futbolístico aquí en Brasil enorme. Sí, Mira. yo creo que es unánime aquí en Brasil. Mira, bueno, vamos a ver mañana de mañana si entra. Yo supongo que sí, supongo que va a entrar. Pero bueno, eh, Brasil, puesto ahí, se dice, va a ser el campeón. Bueno, entre entre la taza y el labio hay siempre per, percalzos. <risas> hay que ver. El, el equipo sí es bueno. Eh, yo creo que, por ejemplo, mañana va a jugar el equipo reserva. Y yo tengo la intuición que va a ser un juego buenísimo, porque son muy buenos los reservas sí. Entonces, hay que ver. Pero yo creo que, que Brasil sí está con un, un equipo bien serio, sólido, que tiene personalidad y, ¿sabes? y tiene patrón de juego, ¿no? Entonces, sí. yo, yo creo que llegamos oh. fuerte. Muy bien. Bueno, pero, entremos. Pero, sí. ya, ya, que, ya que estamos en eso... Ayer yo vi el juego de, de Argentina, sí. y finalmente se vio Argentina. Entonces yo creo que Argentina también llega muy fuerte ahora. Sí, es verdad, es verdad, es muy cierto. Y no sé, los europeos, no sé si hay alguno así tan claro, ¿no? Yo creo que Francia tiene un equipo sí, sí. muy... Es un equipo de, de inmigrantes ¿no? africanos, eh, y que es muy fuerte, yo creo que es. De mi punto de vista, es la selección más fuerte que hay. Bien, bien. Bueno, Plinio, vamos con los temas nuestros. Por supuesto, contigo eh, ver cómo sigue esta transición en la que, por lo que entendemos, no participa Bolsonaro, ¿no? Es el presidente saliente, pero él no participa en la transición. Sí, la transición aquí sigue más o menos el curso que nosotros ya discutimos aquí. Sí. La estrategia de Lula es ampliar el frente democrático hasta el bolsonarismo, hasta sectores del bolsonarismo para aislar a Bolsonaro. Y eso yo creo que Lula lo hace con gran competencia. La, la, la, la, la, el hecho concreto de esto es la alianza ahora de Lula con el presidente de la Cámara de Diputados, que es Lira. Entonces ahora Lira al punto... Que Bolsonaro está más o menos rompido con Lira, que siempre fue un, un fiel eh, de, eh, presidente de la Cámara para Bolsonaro. Eh, entonces, un poco este, este es el movimiento. Del punto de vista político, deja a, a Bolsonaro muy aislado, pero del punto de vista programático, va rebajando cada vez más el programa de Lula, al punto de quedar con. digamos, en algunos aspectos indif indiferenciado la, la propuesta de Lula y de la de Bolsonaro doy un ejemplo, sí. en Brasil hay una cosa muy extraña que yo creo que para cualquier lugar del mundo debe ser difícil de comprender que es lo que nosotros llamamos de presupuesto secreto o sea, sí. los parlamentarios tienen una, un, un, un, una parte del de presupuesto federal considerable, que ellos tienen el control para decidir lo que quieren y lo, lo hacen en secreto. Y Lula eh, criticó mucho esto con toda razón durante la campaña y dijo que esto era un absurdo total porque retiraba del Ejecutivo su prerrogativa de, de, de, de, eh, de controlar el, el presupuesto. Bueno, ahora Lula hace un acuerdo con Artur Lira y prorroga el, el presupuesto eh, secreto por un año y Bolsonaro contraataca eh, interviniendo ¿no? y bloqueando la ejecución del, del presupuesto secreto o sea, se cambian de posición ahora Lula es a favor de, del presupuesto secreto y Bolsonaro, que es un, un marginal, un oportunista ahora En, al final de, de, de su gobierno se pone en contra pero eso demuestra la, la promiscuidad total que estamos viviendo aquí y la profundidad, Ángeles sí. de la crisis institucional brasileña porque la crisis es una crisis donde los poderes no se respetan y el presupuesto secreto es un ejemplo de cómo el legislativo no ataca, avanza en la esfera del ejecutivo y si Lula no toca en esto, ahora, cuando tiene el máximo de, de fuerza política, yo creo que difícilmente lo hará en el segundo año de su gobierno. Entonces, eh, eh, infelizmente, Bolsonaro va mal, pero Lula, para quedar más fuerte que Bolsonaro, cada vez más se entrega al status quo. Bien. Eh, en cuanto a los protagonismos de esta transición que uno pueda pensar del equipo entrante, eh, que pueda marcar cosas para el próximo gobierno. ¿Es Alkmin el que está al frente de la transición? Sí, Alkmin es el, el, el que fue designado por Lula para ser, el, por así decir, el, el capitán del, del equipo de la transición. Y lo, Pero Alkmin es un político tradicional, conservador, de derecha, pero es muy leal, es un hombre más antiguo. Es un hombre, digamos, que tiene alguna ética dentro de, eso, de, la, de lo que yo voy a llamar de, de, del juego político tradicional brasileño. Entonces, sí. en realidad, el comando es de Lula, total. El, pero es cierto que, Bols, que Alckmin te, tendrá un papel importante en el gobierno y dentro del equipo de transición lo que se vislumbra es el papel importante de Fernando Haddad, Exacto. Que fue el ex candidato a presidente Ahora fue candidato derrotado a gobernador en São Paulo Pero es un profesor de la USP eh, Un hombre preparado, muy equilibrado Y, y, de, y de, la, de total confianza de Lula Y a lo que parece, él será el ministro de la economía quien en Brasil tiene la posición de vice-rey Ah, sí, claro En general están convirtiéndose siempre los ministros de Economía en los vicerreyes, ¿no? Es así. Eh, fíjate que veía que en las últimas horas Fernando Haddad anunció que Lula se va a reunir con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos, antes del primero de enero, antes de asumir. Dijo, debe reunirse, el presidente debe reunirse con el presidente Biden en Estados Unidos, incluso antes de la toma de posesión Y bueno, se lo señala así como vos decís a Fernando Haddad como uno de los líderes del equipo de transición del futuro gobierno, ¿no? Parece que ha estado reuniéndose mucho con Lula. Ah, seguro que sí, no no yo creo que tienen ahora una relación muy estrecha de cooperación y de confianza, Haddad y, y, y Lula. Y esta reunión con Biden, yo te, eh, tengo una, la interpretación que es en realidad una manera de aislar todavía más a Bolsonaro y uh -huh. sobre todo de contener las fuerzas armadas porque las, no es solo eh, eh, Bolsonaro que no acepta la, la transición los militares tampoco la uni, el único equipo de transición que no avanza es el de la defensa porque los militares no meten un interlocutor Entonces yo creo que esta reunión con Biden es una reunión muy providencial para quedar bien, digamos, eh, bien eh, a, a, acertado, la, la, la, que no habrá ni, ninguna, digamos, reacción golpista de los militares. Como los militares brasileños responden más a los americanos que al pueblo brasileño? Yo creo que es por eso que se reúne Lula con Biden. Es mi, una hipótesis Sí, mía. sí, sí. Sí, está bien. Eh, está anunciado ya un, una visita para estos próximos días, para el, eh, creo que es el lunes o martes, que va a estar llegando Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, llega a Brasil para reunirse con los equipos de Bolsonaro y de Lula. Con los dos. Entonces este es la es ahí que se nota, Ángeles, sí. la presencia del imperialismo en América Latina. Sí. Si, si, si en este momento el imperialismo dice golpe no, bueno, la interferencia es igual y demuestra la fragilidad enorme de nuestros estados nacionales. Yo creo que viene Sullivan exactamente para decir los milicos brasileños que se comporten porque la, la, el orden del centro es... no habrá golpe, por lo menos por el momento. Yo creo que es por allí que va la cosa. Claro. Sí. Hay otra área de, de lo que es un gobierno, y más en estos casos, eh, muy importante, que es la de las relaciones internacionales, ¿no? Las cancillerías. Bueno, y Tamaratí tiene historia, mucha historia en el asunto. Hoy acá en Uruguay te digo que es tema... Eh, el interés de Uruguay, que Uruguay está desesperado por negociar por fuera del MERCOSUR, de vincularse, y ya lo hizo, ya formalmente presentó hoy cartas y todo, con el Tratado del Pacífico, ¿no? Tener un tratado de libre comercio con todas áreas en la que Uruguay no, no tiene costa ni nada por el estilo, pero eh, acá se plantea que Brasil quiere liderar esos acuerdos. ¿Cómo se está perfilando el gobierno que viene con las con su posicionamiento internacional yo creo que la, la posic el posicionamiento de las política externas brasileña será digamos eh, será precedido por la idea del globalismo multilateral entonces yo creo que el gobierno tiene una política liberal en los comercios pero siempre la idea de, de, de acuerdos multilaterales y no unilaterales eh, yo creo que este es el principio rector de la política externa brasileña de Lula, ya lo fue en los años de, de Celso Amorín y yo creo que es Celso Amorín que continúa dando, digamos la, haciendo, digamos, el protagonismo en la, en la política externa de Lula Entonces yo creo que es la misma política. Uh -huh. Lo que quiere decir es que lo que confirma, lo que dices. ¿no? Se puede sí caminar de manera cada vez más a la liberalización, porque esta es la política neoliberal de Lula, pero de manera negociada en los foros internacionales. Yo creo que esto es lo que va a prevalecer. Sí, yo no, no he visto mucho de la embajada... de Estados Unidos en Brasil, he visto de otros países de América Latina y realmente eh, es muy claro que Estados Unidos está lanzado en América Latina con una fuerza muy grande. Ha habido presidentes en los últimos tiempos de, de América Latina que han dicho, empezando por el de Uruguay, ¿no? que Estados Unidos tiene como abandonada América Latina y bueno, han mirado hacia China. Eh, no sé en Brasil... si Estados Unidos marca, como está marcando en estos momentos en Colombia, en Chile, en Uruguay? Mira, no, no, no, los americanos tienen una política siempre muy discreta aquí en Brasil, ¿no? La interferencia es mayúscula, pero no alardean mucho eso, esto queda siempre discreto, que es una manera, digamos, yo creo, inteligente de conducir la interferencia aquí en Brasil, ¿no? Pero, eh, pero la, entonces Brasil siempre será, yo creo que un, un interlocutor importante de los Estados Unidos, porque es un país muy grande, porque ahora hay el problema de la Amazonía, que hay que tratar de evitar que la destruyan a, a galope. Entonces Brasil, y, y Brasil siempre tía, tuvo un papel moderador en América del Sur. Entonces yo creo que sí la, los americanos, tendrán siempre un, un cuidado un poco con, con Brasil pero la impresión general que yo tengo, Ángeles, sí. es que América del Sur no es prioridad de los americanos en el momento, no mm. no del punto de vista económico, que en última instancia es lo que más interesa y del punto de vista político las cosas aquí están en el momento relativamente tranquilas con la elección de Lula ellos también quedan muy tranquilos sí. eh, reveló muy pacato, no muy muy digamos eh, muy moderado en cualquier tipo de acción, muy acomodado, entonces yo creo que los americanos est están tranquilos, aquí no hay interés económico estratégico, no hay problemas políticos mayores, entonces yo creo que ellos se dedican más a otros centros, no al problema con Con Ucrania, a la, a la, sí. al litigio permanente que tienen con China, a la, a la política muy dura que tienen ahora con Europa, ¿no? Porque dejaron a Europa en una situación muy delicada. Entonces, yo creo que estamos en un, en un momento muy, muy, no digo ni secundario, terciario. Mira. Y en la disputa con China, por, no digo por territorio, sino por mercado. Eh, allí usted, ese no tiene capítulo ahí en Brasil. Eh, mira, no, por eso está callado, por lo menos no hay nada público por el momento que yo pueda, eh, que yo tenga información. Uh -huh. eh. Bien, bueno, eh, Plinio, hay algún elemento que nosotros no hayamos tocado que a vos te parezca que sea importante como información y como análisis en este contacto. no, yo creo que pasamos bien en el resumo de, de los últimos 15 días, es más o menos es un momento de transición una transición que, que, que se da con, con esta estrategia del PT de ampliar el frente amplio, aislar a los Bolsonaro, y yo creo que esto es más o menos lo que está pasando aquí está muy bien, está muy bien bueno, estamos ya a, a muy pocas horas de que para Uruguay Tal vez termine el Mundial, así que nosotros nos tendremos que, que quedar a la espera de eso, ¿no? Y después, si no, lo seguiremos a ustedes, no sé, qué es lo que harán los uruguayos. Y bueno, yo de cualquier manera voy a hinchar con, muy, con todo mi corazón por Uruguay y yo tengo mucha fe que, que meten a las calletas ahí y que el equipo va a funcionar. Muy bien. Nos queda clarísimo por dónde viene, ¿eh? Nos queda clarísimo. Y yo creo que, que por ahí va a andar... Niño, me parece que sí, que va a andar. Sí, yo creo que Argentina también costó un poco para que el equipo funcionara. Entonces, esto puede, yo espero que pase también con Uruguay, que tiene en realidad un tremendo equipo jugadores excepcionales. Sí. Entonces, veamos, veamos lo que pasa ahora. Muy bien, muy bien. Un periodista argentino nos decía hace tiempo que lo de Uruguay con el fútbol es todo tan dramático que. Parece que se estuviera hablando de algo que no es fútbol. Veremos qué pasa mañana. Plinio, te mandamos un abrazo grande. ¿eh? A, a, a ustedes también. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Siempre, Ángeles. Suerte. Abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chao.